Por una ley de radiodifusión de la democracia. Deberá incluirse un capítulo que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes de la nación o a través de la Defensoría del Público. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.